Comentarte que este programa de Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, en el 100.8 en Berriozal y Ratia, pero eso sí, en repetición, en redifusión. Y también comentarte que este programa de Euskal Música, en cuanto concluye el jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos más concretamente en la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica berriozario y ratia para que tú lo puedas escuchar cuando a ti más te guste, el día que más te convenga. Además de poder escuchar el programa de Euskal Musica, también vas a poder leer las noticias más destacadas dentro de lo que es la música local, la música de Euskal Herria. También tenemos la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo en la página de Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. El programa de esta semana viene igual de cargadito que el de la semana anterior. Ya que tenemos entrevista, eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, que pasará la formación de San Martín de Euclos McGregor. Una banda que mañana viernes va a publicar lo que es su segundo trabajo discográfico Anistesia. Un trabajo que también lo van a presentar mañana viernes en la sala informal de Tafaya... ...y un día más tarde, el sábado 14, los tendremos en el Bar Galassi de Iruña. Lo dicho a eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, la formación Los MacGregor de San Martín de Ulch... ...estarán por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia... ...para hablarnos de ese segundo larga duración, como te comentaba anteriormente, de nombre Anistesia. Para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, de esos dos conciertos presentación... Y un montón de cositas más, lo dicho, aquí en Euskal Música, hoy, los mcgregor Y aparte de ello, escucharemos, entre otros, a la formación vizcaína, que acaban de publicar su primer larga duración, Adrenalinaren Sainz. También escucharemos el segundo larga duración para la formación de Steya Lizarra, Kelly Kapowski. Tras su no se ve en el final, regresan con su álbum Hacia Adelante. Y también escucharemos dos de los temas incluidos en el segundo larga duración, la barra de Nertian de la formación Guda Ancha. Esto es lo que te vas a poder encontrar en una nueva edición del programa Euskal Música en la sintonía de Berriozán y Ratia en el 100.8 de la FM. Cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde en directo, cada fin de semana nueva cita contigo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en repetición, en redifusión. 90 minutos, hora y media para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales.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 bats will destroy your planet una banda que acaba de entrar entre las nuevas propuestas musicales en el ámbito de la música neusquera como si de una ráfaga de viento se tratara este primer trabajo discográfico ha sido grabado en los míticos estudios de Abbey road hay que comentar también que entre las reverberaciones y los teclados nos trasladan a la década de los 80 pero explorando el sonido de una perspectiva actual estas canciones reflejan identidad y carácter local Lo cual es mucho para un álbum debut Desde luego confirman las buenas sensaciones que nos había traído aquel LP de presentación que sacaron hace unos años Así que, lo dicho, nos quedamos pues con el primer larga duración de esta banda de Nafarroa Baobats Will Destroy Your Planet Y de este primer trabajo te extraemos los temas Yes Do As y Betiko Gawa Con ellos comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Yeah <laughs> ahí está sonando la música de esta formación de Baobats Will Destroy Your Planet, banda de Nafarroa que acaban de publicar su primer larga duración, un primer trabajo discográfico que lo estarán presentando este sábado, más concretamente en el subsuelo de Iruña el 5 de junio estarán en Madrid en el Café La Palma y el 11 de junio volverán otra vez a Iruña al Festival 360 de La Ciudadela y de esta formación de Nafarroa, de Baobats Will Destroy Your Planet, nos vamos con Garillac Ogeitasei, una banda vizcaína que inicia en su andadura como grupo de romería amenizando fiestas populares a finales del 2011. En 2014, Garillac Ogeitasei compuso dos canciones para diferentes iniciativas. Campomarchon, canción del mismo nombre para la cita anual del Euskara en Eguna de Herandio y Mende Laurden, canción para el vigésimo quinto aniversario de la comparsa Egutski Saleag. Garillac Ogeitasei ha subido más de 150 escenarios en los últimos años. Para este 2016 ha preparado un disco con siete canciones de propia creación. Esta banda ha estado en los estudios Ardions de Basauri para grabar su primer disco, Adrenalinarensign. La grabación, mezclas y masterización han corrido a cargo de Lelchu Jiménez. Nos introducimos pues con este álbum debut, Adrenalinarensign y de él te extraemos los temas Choco y Luna y Mende Laurent. Fonbaten moduan bi orpegi dauzkada la Batazagutzen Estaban sonando dos de los temas incluidos en este primer larga duración para esta formación para Garilac Ogeitasei, grupo vizcaino de Romería que edita este primer álbum Adrenalina Rensain. Los temas titulados Choco y Luna y Mende Laurden. Y de la formación de vizcaya, Garilac Ogeitasei, nos venimos a La Farroa. Más concretamente, nos venimos a Steggy Alizarra para hablar de... Kelly Kapowski, ya que sin cumplirse dos años del lanzamiento de su primer disco, no se ve el final, esta banda de Lizarra, Kelly Kapowski vuelve a la carga de la mano del sello Gordiscos con su nuevo larga duración hacia adelante, un nuevo trabajo de estudio el disco consta de siete temas y una breve introducción en el que demuestran una mayor madurez musical dando lugar a un disco más completo y directo, Kelly Kapowski es un grupo formado en Lizarra a principios del 2012 por Aitor Sarria, batería y programación Daniel Gutiérrez, bajo y coros, Iñeki Martínez, guitarra, Ramón Ugarte, guitarra e Íñigo García de Galdeano, voz. Nos vamos a introducir pues en este segundo larga duración el álbum titulado Hacia Adelante y del te vamos a extraer los temas otra vez y no me lo merezco. Música ahí están sonando desde Lizarran, desde Estella, la formación Kelly Kapowski con este segundo, larga duración, Hacia Adelante, editado por el sello de Ilunia Gore Discos. Y seguimos en la sintonía de y Berriozari en el programa Euskal Música, compartiendo contigo más música han sonado ya Baobats Will Destroy Your Planet, ha sonado Galila 6 y acaba de sonar Kelly Kapowski, y ahora nos vamos con Guda Dancha, una banda que no perdió la oportunidad de tocar en directo la Asten Agusia del 2012 Milbo, aunque faltasen escasas semanas para preparar preparar las canciones convenientemente En septiembre de ese mismo año, del 2012 Ganaron el concurso musical organizado Por Gastelecu de Berango Para festejar el décimo aniversario La banda Aguda Dancha va en progreso Los conciertos siguen su marcha Hasta que en 2014 lanzan Un crowdfunding para grabar y autoeditar Su primer disco, Lañoac Eta Oscar Viac, 2015 Más allá de conciertos, será un año Emotivo, ya que ganaron dos premios El Musique Riggia, que les aportó un sitio En el festival Urca Rock, y en el concurso Leyoa, en el decimoquinto concurso de Leyoa Pop Rock que ganaron el premio Leyoa Co Udala ahora en 2016 editan lo que es su segundo larga duración, la barra Ertian, un álbum en el cual te puedes encontrar 11 canciones, entre ellas paradisu Fatsuan y Cielo de Cristal txukeriaren erreinu honetan sentimendurik ez da anainaguziaren begirataren menpean ahotxaki sildu dira amorrua ikara bilakatu da Uraren errezuman Nora ezean da bilen Artalde zintzo tautzana Hori besterik ez gara Kapitalaren txalpean Ez dugu argirik akitzen Nahien paradizu faltxuan Ez ditugu egala kastiltzen Eta zuhortzaude Gizarte honetan moitzen ez den an Azken bizi zarela sinten, Gizarte hoera muitztzen ez dennak gaz ditu Gaa txouditzen! Del asfalto cae sobre la ciudad la máquina no puede aguantar más cerebros corroídos cargados de ansiedad viven ajenos a la realidad. que corrompe Los sueños de libertad No podrás escapar De la maldad De la trampa mortal Es tan difícil respirar Bajo su cielo cristal El miedo te dominará No podrás dar un golpe más La rabia te carcome No puede soportar Qué condena tu manera de pensar Por mucho que lo intentes no podrás escapar Las garras de la bestia nunca te liberarán No podrás escapar de la maldad, de la trampa mortal Es tan difícil respirar bajo su cielo de cristal es mi De este mar de alquitrán los náufragos deliran buscando una salida Respira bajo su cielo cristal el miedo te dominará no podrás dar un golpe más Yeah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 De la banda. Esos años fueron interesantes para esta banda, para Los del Rayo ya que editaron su nuevo trabajo en dosis chiquitas. Ahora en 2016 regresan con nuevo trabajo bajo el brazo, el álbum titulado Sin Alas para Volar, un álbum en el cual te puedes encontrar nueve canciones. Los del Rayo con Juan que hará las voces, Leo la Guitarra y Coros, José Bajo, Alonso Batería y Peyo Guitarra y Coros vuelven a la carga musical. En marzo del 2016 han grabado este disco en los estudios K de Iruña Ya hasta la venta, ya lo presentaron en ese fiestón que realizó el sello discográfico Core con motivo de su 25 aniversario Y te vamos a extraer dos de los temas, el tema que da título al álbum Sin alas para volar y me voy Regresa la mítica banda Los del Rayo Mañana de invierno Con el frío entre los huesos Sigues peleando al presente Para derrotar al pasado Y una mirada perdida Se encierra en una sonrisa Son los palos de la vida Los que te han arrimo al precipicio Como animal me ciacha por la noche la noche te... Los del Rayo, nos vamos con la formación beira Una banda que nace en Oyartun con John Martin e Igor Arrua Barrena En el año 2006 La razón principal de esta banda es Profundizar en los versos musicalizados Y hacer confluir de la forma más Apropiada letra y música beira ha grabado su segundo disco margo Uberria durante 2014 Y 2015 en los estudios Ame, antes hay que comentar Que esta banda pues ha incluido Dos temas en dos discos recopilatorios Maskutik, Let's Soty y eu buscar en 2013 el dúo autoedó el disco dena es de nean Eser, sonidos y textos con cierto sabor melancólico y ahora como te comentaba anteriormente regresan con esta nueva referencia musical margot berría bajo el sello vaga viga nos introducimos Pues que en este nuevo larga duración para beiira y de él te extraemos los temas Niri Buruari y auso la este debate ako etxekolana Takaleko ikasgaia Arrauuz arteko lorea ha hirugarren kanpaia Itxerra zorrotzena zenua bezain garaia Aitona bat pertsegitzen garotako garaia Elizaren atarian zain dagoen ezkon gaia Harole gargittu dute Beranduegi delaia Pa usoha, igo gaiuko usoha Hautxitako platera urdin bat irudia usoha Au Pa usoha, igo gaiuko usoha Hautxitako platera urdin bat irudi Suizidatu den bat zer dibeltzat Humez urtzgazte ernaia Bito jota klakson joka Hau txoe jolas Lau jertxe daude lurea Zei aurretz ugozelaia Mundua herri batekin Alaitzearen doaia Oinez prostituta baten aurre doan Kozaia Gona motxaren etxaiak Gona motxetan etxaiak aurrean oraindik Goen senar gaia Mere iru alabekin paseatzen senargaia gaia Moskorra etxeratzean birakan Lagosabaya Krisiko itxasoan ezikiozzeko Eskifaya Presaren presaz bidean utzitako Ekipaia Bidaiagoztiak dira Itzulerako bidaia Hau soa ha Ego gailuko osoak, hautsitako platera urdin bat irudi auzoa Hau osoak, ego gailuko osoak, hautsitako platera urdin bat irudi uzoak. Zebradide bat, tapioen amona baten ez baia pasatzen utziko didan gidarien geru gaila. arrasto bat olioa erre gaila balaztasonin Bilarrasto jarraia Artelen esan ez zina grafitien esan aia Sudadera benzbat eta kriskitik joka esplaya Pinta da zarrak garra xiharraitik ernaia Arkazki bat, arkazki bat preso dagoena naia Asiera, amaiera, asierre eta amaia Gaurutzean ikitaia, keniar bat emisaia Polizien atalai, txantaia, mutaia Beldu rakuraia, esposake baia Suaren boltrako haia eta kenu helenguaia Artik abeko hartzaia idortutako paisaia Ertzean iskineginta aurrera doa ibaiak kaleak horriak Veira, con ese álbum, Margot Tuberriá y con los temas nidi burari y Auso Lasayay. Después de escuchar a esta banda, a Veira vamos con una formación que nos llega desde San Martín de Hunts. Hablamos de la formación McGregor, que mañana viernes sale a la venta lo que es su nuevo trabajo discográfico, Anistesia, y mañana viernes lo presentan en la sala informal de Tafaya. Un día más tarde, el sábado, estarán en el Bar Garasi de Iruña. De ello, de este nuevo trabajo discográfico, segundo para esta banda de San Martín de Hunts, de los conciertos presenciales, presentación de la trayectoria musical de la banda de todo esto y de mucho más vamos a hablar en estos próximos minutos con esta banda, con los McGregor Música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 Eh, a la formación le disteis el nombre de los macgregor ¿cómo surge este nombre? ¿le disteis muchas vueltas? ¿cómo fue? ¿Cómo eso fue? eso ya es cosa de Pedro, que te lo cuente él. Claro, este, eso tiene la culpa eh, Lecun, el, un colega un saludo para él un saludo para, <risa> un saludo para Lecun salado. que nada, pues bajaban estos hermanos por la cuesta y como son así un poco echados pa'lante, de caja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <risa>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 Eh, ya un poquito más mayores, ¿no? Habéis dicho, vamos a sentar un poco a la beza o... No, por no. Eso, no. <risa> eso no. Será, será al revés, si las, <risa> estoy haciendo, si las estoy haciendo yo que soy el joven y estos me llaman popero. De... <risa> el, más, el más viejo es el que más está echado al, a, a, a lo antiguo. <risa> que es el Batera, el Andrés.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 Y a nivel musical, pues pues vamos, a, a, a, a dos grandes. <risa> <risa> el cuchi que era ha bordado y el conejo pues que él ha bordado también. Dadle las gracias también sí, a esos bien. dos. A le damos las gracias por sus colaboraciones a los tres, <risa> a, al pequeño Garcha Gorrita. a ver, sí.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 Eh, viene, viene para los dos conciertos, ¿no? Para el informal y para el garasi Sí, eso, viene eso. para los dos viene. Doblete. Doblete. Doblete Doblete O <risa> sea, una, para una vez que vienen nos explotaremos un poco <risa> sí. ¿Lo invitaréis a cenar, no? ¿O qué? ¿O cómo vais? ¿O vais invitad y mitad? Bueno, se invitará a todo lo que haya invitar sí, Ya sí, está sí, bien, bien. <risa> Luego tomaremos la revancha por ahí sí. a, a, a tornapeón, como se dice ¡Ja, <risa>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 ¿El San Martín de Ounz? Hombre, sí, claro. sí, ¿no? encima sí, sí, sí. fue muy curioso porque, nada, llevábamos ensayando que llevaríamos tres o cuatro meses nada. y nada, no teníamos más que cuatro canciones y pues échale un concierto de 15 minutos y luego ves, pues, tienes que repetirlas. <risa> encima, un ciego del copo en el viernes de fiestas del pueblo. Sí, terrible. Nos acordamos de la fecha de Lo Único. <risa> y porque la apuntamos. O sea, que no yo es... creo que será porque lo ...que merece la pena recordar, vamos... ...o sea que no, dejéis, no dejasteis nada grabado, ¿no? ...por si acaso... ...sí, lo tenemos sí, grabado... Verdad, ...está sí. en vídeo y todo... ...y sí, sí, sí, sí, YouTube, sí. ¿no? Eh, ...eso casi mejor que no... Eso. ...lo guardaremos para los post-ensayos... Sí. Eh, ...de los siete temas que se incluyen... os voy a decir eh, personalmente... ...con cuál os quedaríais... ...pero cuál ha sido el tema que más a gusto... ...habéis compuesto en el local o en el estudio... O el tema que más eh, puede enganchar a la hora de escuchar a los MacGregor. Pues es que tiene varias cosas. Yo creo que de gustarnos en plan paliar, yo creo con tu espíritu queo, ¿no? Y Recortos también. Claro, el, ese, sí, sí, el, el rollo de la letra también. Sí. Pero la otra por temas y más punky con más fuerza, ¿no? Sí, sí, sí más, más callejera. Pero la de los Recortos está, sí, está eh, muy guapa. En fin. Sí. Cierto <risa> que me agusto. <risa> eh, ¿qué ha sido para los MacGregor lo mejor y lo peor hasta la fecha en estos años? Wow. lo mejor, yo creo que el buen rollo que hemos tenido siempre y que seguimos teniendo y esperamos que sigamos Feo, bueno. se, nota, ¿no? se nota. toquemos madera <risa> se nota el rollo. <risa> y lo peor no se sé, nota yo no hechadía sé, no nada no hemos tenido nada malo no. a excepción de un accidente con un jabalí <risa> bueno.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 A ti, hombre. Pues eh, mañana en el Informal de Tafalla, el sábado en el Várgaras y de Iruña. Así que dos citas importantes para ver a los MacGregor eh, encima del escenario. Ahí los dao. Y nada, y a ver si nos vemos prontico con lo que es ya el tercer disco de esta banda. Vale. Pues sí, sí, con lo que, que tienes no. las canciones, mira, hay canciones en este disco compuestas en 2012 con que... Olimpiadas en Madrid más probables <risa> Igual hasta el himno oficial, ¿no? De las Olimpiadas Pues, pues con él, ¿no? no te pases <risa> <risa> Bueno, lo he dicho Gracias, sí, es que es Muchas, gracias Muchas gracias, eh la entrevista que hemos mantenido con tres componentes de la formación Los MacGregor recordarte que mañana viernes estarán presentando su segundo trabajo discográfico anestesia en la sala informal de Tafaya y el sábado estarán en Iruña en el Bar Garasi y nosotros que vamos a poner también el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, recordarte que volvemos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en directo, el próximo fin de semana, sábado y domingo en la misma franja horaria en repetición en el 100.8 de Berriozar y Rati Hasta entonces, un saludo, agur Asumeak inondik, akresio guztien, gainetik anzutik Zerbait sortua, sortua zementik Kilometroka, Kilometroka, gora!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 busca música en las redes sociales perriozar y ratia en el 100.8 de fmx